Saturno... Sí, porque ya como te lo dijimos antes, acá nada tiene que ver ni la inflación, eh, no existen las medidas económicas que nos desfavorezcan. Tiene, tiene ahí un testimonio, tiene un testimonio Cafiero. No, ¿cómo era que Teté Quirón? Eh... ¿Quirón. Ah. Sí. Quirón? Quirón, Quirón, Quirón, eh, Quirón. Acá <risa> nada malo, el Fondo Monetario no existe, todo eso es una vil mentira de los, de los medios. ...y de algunas columnistas que yo no quiero ni nombrar... ...pero que seguro ya están del otro lado... ...si vos tenés testimonios también, contanos entonces... ...de qué tienen la culpa... ...todos estos planetas que están en retroceso... hace catarsis con nosotros y te podés llevar la merienda... de Mazamorra Cooperativa... ...223-5828-700... ...ahora sí, bienvenida Juli... Hola, ¿qué tal? Buenas tardes... ¿Cómo estás? Bien, ¿puedo participar? Claro, claro que sí... ...podés participar, eh, Merienda Mazamorra Cooperativa... ...para cuando vos vengas a la ciudad... La consigna es muy simple. Sabemos que hay como siete planetas en retroceso, entonces nos dimos cuenta, porque somos muy ágiles, nos dimos cuenta de que todo lo mal que está pasando, las pasos el FO, todo, todo eso es solo culpa de Mercurio retrógrado, de Venus retrógrado, de Quirón, eh, de eso. Eso tiene la culpa. Una vez que esto pase, ya se soluciona todo. Bueno. Si vos tuviste un mal día, seguro que también es culpa de ellos. Sí, se volcó el café, me manché toda la ropa y tenía que trabajar todo el día con la ropa manchada. Ese para mí es Quirón, sí, sí, para Listo. mí es Quirón. Yo estoy muy segura que para mí es Quirón, ¿eh? Creo que tiene sí. que ver con eso. Pero aparte se siente tan alivianador, hay que practicarlo, porque pasa cualquier cosa, uno ya tiene que lanzar una puteada y lo direcciona. Y ¿entendés? la verdad, además de todo, eh, la queja... Sí. La queja es un alivio para no llegar a la depresión, básicamente. Total. Eso, todos lo sabemos. Si yo no me quejo, me guardo el malestar y el malestar termina en depresión. Nosotros hacemos un eh, a la Yo comunidad. hice terapia y me dijeron eso y le dije, bueno, entonces es culpa de Saturno, que me está pasando, dijo, sí. sí. Avalado. Avalado. Bueno, Julia acá tenemos que eh, caj cajita de, de reclamos, así que vos todo lo que quieras para participar podés decirlo. Vale, cómo no, ya voy a pensar algunas cosas más. Por okay. lo tanto, tengo una, una cajita de noticias económicas también para destapar en esta columna. Metámosle entonces de lleno a la columna, Juli. Cómo no. Eh, bueno, eh, la semana se pasó, bueno, no terminó, se está pasando bastante rápido y eh, las, las noticias económicas empezaron el domingo porque ese día las tan ansiadas medidas de recuperación Eh, salarial o recomposición salarial, se dieron a conocer por parte del gobierno, del Ministerio de, de Economía, y bueno, eh, digo tan ansiadas porque habiendo pasado un, un lunes pospaso con devaluación de nuestra moneda en un 22%, extorsión del FMI de por medio, habiendo pasado por algunos eh, acuerdos de precios, aumentos también de precios que sí. todos y todas conocemos Eh, cada vez que vamos a comprar uh -huh. y también por un, una negociación entre comillas exitosa con el fondo que dio por fin eh, como resultado el desembolso de los 7.500 millones de dólares que estábamos esperando bueno, después de todo eso lo que saltaba que era muy muy necesario eh, eran las medidas de recomposición salarial para los distintos sectores trabajadores de nuestra economía y ahí el domingo porque las conocimos son muchas Voy a enumerarlas someramente y en algunos casos profundizar con, con algunas cuestiones que son interesantes de los días que pasaron, porque porque bueno, del domingo acá parece que pasó mucho, pero pero no es tanto. Eh, lo que se dio a conocer como suma fija para trabajadores y trabajadoras del sector público y privado es un bono, no es una suma fija, pues suma fija quedaría, justamente como su nombre lo dice, fijada al salario y formaría parte de, del mismo a partir del momento en que empieza eh, y, pa, y para el resto de de del año y en adelante, en cambio esto es un bono de 30.000 pesos en dos veces, a pagar en septiembre y en octubre, uh -huh. para laburantes que cobren hasta 400.000 pesos netos. ¿Qué problemas tenemos con esto ah, en los días que siguieron a, a las medidas? Bueno, eh, empresarios que no quieren pagarlo, eh, y eso va a tener que, que, que contar con un férreo control por parte del Estado, y también con sanciones, eh, porque las pymes y micropymes van a tener... Eh, ayuda eh, por parte del estado para pagar esos esos bonos no así las grandes empresas que eh, no, no lo necesitan digo tienen una rentabilidad lo suficientemente abultada como para eh, pagar esas sumas y después por parte del sector público bueno hay distritos eh, jurisdicciones tanto municipales como provinciales que están eh, diciendo o bueno eh, haciendo público una negativa a pagar esas esas sumas porque lo van a reabsorber con las paritarias porque ya arreglaron con el con el sindicato en cuestión, porque Saraza, porque son de otro signo político y no tienen ganas de, de hacerle ningún eh, ninguna propaganda a, a ese gobierno, claro, son todo claro. lo contrario. Bueno, en esos en esos casos será eh, también eh, cuestión de eh, negociaciones políticas entre entre los distintos sectores y también la eh, a ver, la Recién estaba leyendo del primer municipio que, que adhirió y que va a pagar el, el bono, es el municipio de Ensenada. Y su intendente dijo, a ver, todos estábamos reclamando estas medidas que eran necesarias. Bueno, pongámonos la, pongámonos el poncho y, y hagámoslas reales. Claro, tal cual, eh, y hagámonos cargo. Claro. Eh, bueno, después en relación a monotributistas, ¿qué? Es la gran pregunta, ¿no? Es, es la, la gran claro, pregunta que pasa con las y los monotributistas la... que <risas> sí porque estos alrededor de 4 millones de compatriotas que no solo son monotributistas de las distintas eh, categorías A, B, C y D que están contempladas en estas, en estas medidas, eh, sino que además a veces forman parte de cooperativas eh, y, y que no son trabajadores individuales o trabajadoras individuales que les importa un carajo el resto, sino que eh, colaboran en, en, en cooperación con sus compañeros y compañeras para llevar adelante algún proyecto eh, económico muchas veces también social y político, bueno. Eh, ahí las medidas, la verdad es que por lo que yo estuve escuchando eh, en, en primera persona, eh, quedaron un poco cortas, porque la exención de pagar el, el, el impuesto por los próximos seis meses, en algunos casos, como en el caso de la categoría A, es muy poco, porque son menos de mil pesos por mes y no te significa, la verdad, una una, una gran un gran cambio no pagarlo por seis meses después hay una, una línea de créditos de hasta 4 millones de pesos que ahí es otro cantar si es, que, si es que esa persona está en condiciones le interesa lo necesita y, y, y lo va a, a aprovechar en relación a trabajadoras de casas particulares ahí hay un bono de 25.000 pesos para el mes de septiembre es un monto considerable y el estado se compromete a pagar la mitad o eh, si sí, la mitad en el caso de los de las empleadoras de los empleadores que eh, no paguen bienes personales y que tengan eh, ingresos anuales de hasta 2 millones de pesos. Lo, lo remarco porque estos son cortes o segmentaciones que se hace, como en el caso de la, suma, de la llamada suma fija, trabajadores que cobren hasta 400.000 pesos, bueno, quienes cobren eh, más de eso no van a percibirlo y está bien que así sea, porque los cortes y las segmentaciones son necesarias en una sociedad desigual. Totalmente, esa es la diferencia, ¿no? Hay que generar un marco de equidad como para que quienes están un poco más atrás sean los que puedan tener un impulso un poco mayor. Claro, y para quienes significa, para quienes 60.000 pesos significa eh, hasta un 16%, por ejemplo, contando la mediana salarial, lo que cobra eh, hasta, el, hasta el 50% de los laburantes y las laburantes registrados, eh, es un, un, un 16% es una suma considerable dentro de tu salario. Bueno, si cobras 600.000 pesos por mes, Eh, y no y no vas a percibir esa, esa, ese, ese bono, eh, tampoco digamos, está tan restringido tu consumo ni estás careciendo de alguna necesidad básica, y es una realidad. Total. Eh, pensiones y jubilaciones, ahí el monto es más considerable, teniendo en cuenta que para jubilados y jubiladas de la mínima eh, van a pasar a cobrar no menos de 124.000 pesos por mes, a la movilidad jubilatoria que ya se había anunciado, bueno, se le suma este este bono de 37.000 pesos, septiembre, octubre y noviembre, llegando a un aumento anual de las jubilaciones que está cercano a un 150%, cuando la inflación interanual está en un 113%, entonces supera con cierta holgura los aumentos eh, de, de, del, del costo de la vida eh, que, que existen por, por la inflación. Después eh, tenemos aumentos en la tarjeta alimentar, créditos para laburantes de hasta 400.000 pesos eh, a pagar en 24 o en 36 cuotas con facilidades, con tasas eh, fijas y, y accesibles. Aumentos también para 1.960.000, como bien nos cero. 1.300.000 trabajadores y trabajadoras que perdien el potencial trabajo. 1.300.000 personas es mucho si la La, el bono para laburantes del sector público y privado asciende a 5 millones de personas, el, el relacionado con los monotributistas, está en menos de 4 millones de personas, bueno, en relación al, al potencial de trabajo, mayoritariamente compañeras y compañeros de la economía popular, se trata de un aumento de 20.000 pesos a pagar también en dos veces, septiembre y octubre, 10.000 cada mes. Un bono sería entonces, un bono son mayoritariamente, Exacto. vos recién decías, de la economía popular, son los que vemos mayoritariamente en los barrios, en las cooperativas, en los comedores, en los merenderos. En así, el ¿no? espacio público, en Total. el reciclado y recuperación de residuos, en la venta ambulante. Claro. Eh, y también, y esto a veces es todavía más invisible, en la promoción de derechos, como por ejemplo derecho a una vida sin violencia para mujeres y diversidades, el derecho a, a la salud comunitaria y, y el acceso a esa salud comunitaria, también promotoras y promotores de esos derechos eh, perciben este, este ingreso. Ahora, ¿todo esto sería eh, un pedo en una canasta? Si no eh, podemos mantener los topes de precios de los alimentos, el no aumento de eh, las tarifas y eh, algunos servicios eh, como el transporte, si logramos mantener la suspensión del aumento de, de los aumentos en los medicamentos, en la medicina prepaga también que estaba previsto para este mes y que se suspendió, el congelamiento del precio de las naftas, todos esos esa otra parte es absolutamente necesaria para que el dinero que nos va a ingresar como laburantes en forma de bono en los próximos meses sirva para reactivar nuestro consumo, para reactivar el, el, el mercado interno que está un poco resentido por por, por la, la, eh, la situación económica que estamos viviendo, y lo digo porque en esos acuerdos de congelar los precios, de poner topes de aumentos y de suspender aumentos que ya estaban previstos, bueno, ahí también tiene que estar el control y la sanción por parte de, del Estado, porque ya sabemos que los especuladores y formadores de precios no, no se toman descanso y están en, en total guerra contra este gobierno, entonces... Bueno, ahí va a haber también una, una parte importante de, de lo que suceda en, en estos dos, tres meses que tenemos de acá en adelante. Y además... Pensaba, todo... te, te freno sí, un segundo, pero pensaba, digo, qué estratégico que fue que primero se pactaran los uh -huh. acuerdos y los topes de aumentos hasta el 30, 31, hasta el 30 de octubre, 31 de octubre, sí. digo fue muy estratégico que primero se garantizaran eh, esos topes. ¿no? esos precios congelados por lo menos en la, la nafta el combustible que sabemos que afecta un montón a los valores después de los pro, de los precios eh, netos que encontramos en cualquiera de los comercios de barrio y sí. en cualquiera de los comercios más grandes también eh, y que se llegaran a acuerdos que tienen que ver con esta línea no con esta previsión del consumo antes de de hacer el anuncio del aumento de los bonos segmentados en las diferentes eh, salarias de los trabajadores y las trabajadoras me parece sí, que... sin, sin lugar a dudas como pasos necesarios de dar en ese orden claro tal cual y ahí también tengamos en cuenta porque es verdad y, y desde muchísimos eh, actores y, y, y actrices políticas de, de nuestro país con, con, con fuerte representatividad en en las trabajadoras y los trabajadores, se dice esto es insuficiente, necesitamos más, esto no es una fija, eh, es un bono, y, y sí, es cierto. Sin embargo, también tengamos en cuenta el contexto en el que esto está sucediendo, esto es, después de las pasos después de una devaluación, un día domingo y con el Fondo Monetario Internacional diciendo el día lunes que no tenemos que hacer esto, que tenemos que recortar el gasto, que tenemos que bajar los salarios del sector público y subir las tarifas. Eh, no es eh, no es una pavada claro, digo, no. que el eh, tu prestamista te esté eh, retando al día siguiente de que vos soberanamente eh, elijas eh, como, como gobierno tomar una medida de este de este calibre y también teniendo en cuenta que estas medidas en este contexto son absolutamente necesarias y que en un contexto de gobierno de la libertad de avanzado, de Juntos por el Cambio con este el, el, las declaraciones de los principales exponentes de esos espacios, en donde dicen nuestro ajuste va a ser mayor que el del FMI, el, el ajuste del FMI es, es tibio al lado del que vamos a hacer nosotros, bueno, ninguna de estas medidas serían no solo posibles, sino eh, realizables y tampoco eh, podrían estar dentro de las posibilidades de la soberanía de la política económica en un contexto de dolarización. Pensemoslo también, porque cualquier votante de mi ley pretende estar mejor, no pretende estar peor, ¿no? Su esperanza puesta en ese voto es tener un, un bienestar mayor en su vida. Bueno, nada de, de, de todo esto en relación al mundo de los y las trabajadores sería posible en un contexto de, de dolarización, sino todo lo contrario, licuación salarial, precarización y empeoramiento de las condiciones de vida. Yo pensaba, mientras vos estabas recién mencionando que no no debemos de olvidarnos en las condiciones en las cuales se generaron estas medidas económicas, pospaso, posdevaluación, una devaluación muy, muy importante que tuvimos el día lunes, inmediatamente después de ¿Sí? las elecciones nacionales, Eh, que tuvimos en nuestro país, eh, lo cual afectó directamente a los sectores eh, más precarizados, que afectó directamente al sector laburante, eh, digo y estas medidas, bueno recién lo, vos lo mencionabas, se estaba esperando, era muy necesario, teniendo en cuenta que eh, hay una constante negociación entre el pago del Fondo Monetario Internacional y y lo que suelto un poquito la soga, ¿no?, para que ese dinero vaya hacia eh, los ciudadanos y las ciudadanas. En esa idea de vuelta, digo, de, el desde que estamos pagando la deuda con el Fondo Monetario Internacional, ya nada eh, puede verse sin el filtro del pago de la deuda. Es una condición que nos tiene atrapados y atrapadas y a la cual no le vamos a poder escapar. Entonces... Me parece muy importante, porque no es que, bueno, se paga esto, salió de los 7.500 millones, bueno, listo, y no se olvidamos. No, no, es algo que nos tiene megamente condicionadas, eh, al cual no le vamos a escapar, ya está. Si había una posibilidad de poder eh, debatir, pago sí, pago no, ya se pasó ese tren, Eh, ahora ese debate ya queda viejo, hay que pagarlo y cuáles van a ser las mejores condiciones que nos vamos a generar para pagar esa, esa deuda que la tenemos que pagar, porque ya estamos ahí. Eh, y al mismo tiempo no descuidar a los sectores laburantes Eh, me parece primero que no quiero ser Sergio Massa, la verdad, porque es el peor trabajo de tu vida, eh, la, pero te lo regalo realmente. Eh, y después es como nunca bajar la guardia. Digo, esto lo tenemos que tener todo el tiempo presente. No podemos ya pensar la economía argentina sin tener en cuenta que tenemos un pedazo de monstruo atrás que nos pisa los talones todos los días, desde la mañana hasta la noche. Y eso para mí es muy tremendo. Sí, y todavía faltan tres revisiones tres trimestrales o sea eh, todavía un año más de revisiones del fondo monetario internacional por lo tanto quien sea eh, gobierno eh, a partir del 2024 tendrá que nuevamente sentarse a negociar para eh, reducir los daños eh, si es que digo si es que se trata de un gobierno nacional y popular reducir los daños que nos produce El, el fondo a diario, de esta deuda, está soga, al cuello, uh -huh. y, y en ese sentido sigue habiendo, por más que estemos en un contexto difícil, sigue habiendo alternativas, y la Argentina tiene muchísimos recursos, ¿dónde están? Afuera, ya nos lo dijo Cristina bastante el principal sí. acreedor del mundo es la Argentina, ¿por qué? Porque hay, son pocos, son pocas manos, pocas personas, pero son es mucho dinero el que tienen argentinos y argentinas en el exterior, en dólares, no declarado, Y en relación a eso hay, eh, como decía recién, alternativas. Porque si se acuerdan hace bastante, cuando apenas asumió Maza, se firmó un convenio con el gobierno de Estados Unidos en relación a la seguridad financiera sí. para obtener datos de eh, las cuentas bancarias, datos que están bajo secreto bancario, datos que nos permitan conocer el, el, el, el asidero y la ruta del dinero no declarado de Argentina y Argentinas en el mundo, principalmente en Estados Unidos. Ahora bien, de ese convenio existe hoy la estimación de que alrededor de 400.000 millones de dólares, y esto es un subnúmero porque hay mucho que todavía no se puede saber, 400.000 millones de dólares de argentinos y argentinas están afuera del país no declarados. Y hay, nuevamente, como en su momento hubo un proyecto presentado por el senador Parrilli a instancias de la vicepresidenta para repatriar dinero fugado y con eso pagar la deuda externa, bueno... En este caso hay un proyecto que ya obtuvo un dictamen de mayoría en, el, en la Cámara de Diputados y un dictamen de rechazo por parte de la oposición en esa misma comisión. Bueno, un proyecto para blanquear ese dinero para que las personas eh, que lo que lo detentan puedan traerlo nuevamente al país pagando una, una cuota de relación a, al impuesto que deberían haber pagado por mandarlo afuera es menor uh -huh. y significaría... Esto, un ingreso de divisas no solo importante sino también soberano para, para un Estado eh, como, como es el nuestro y, y que en ese sentido yo pensemos también que estas posibilidades eh, existen en tanto y en cuanto eh, las fuerzas políticas que gobiernen o que sean mayoritarias en los eh, poderes del Estado en, no piensen en achicarlo, reducirlo o hacerlo mierda, sino todo lo contrario, fortalecerlo y en, y en, y en a partir de eso mejorar la condición de vida de la gente. Sí, eh, muy injusto, ¿no? Cuando se conocen esos números, esa cantidad de dinero que está afuera, ¿no? esos dólares que están mm. afuera, que son nuestros, que son propios y que hoy los necesitamos, necesitamos tanto. Necesitamos que 10 veces la deuda que tenemos con el fondo. Claro, hoy los necesitamos tanto... Eh, sigue siendo muy injusto que eh, se terminen pagando mayoritariamente desde los sectores más precarizados, porque son a los que menos les llega, mira digo, eh, hasta aún en las medidas reparatorias, los que menos tienen son los que no llegan a las últimas eh, medidas que se toman, y son aquellos que terminan pagando mucho más caro, porque las limitantes se ven mucho más caros, eh, Y, y porque, perdón que te interro un palú, sí, pero obvio. es verdad que terminan pagando mucho más caro. ¿Sí? El impuesto al valor agregado es el 21% de cada saché de leche y kilo de pan que, que compramos a diario, y ese porcentaje de un impuesto al consumo es regresivo porque impacta muchísimo más en el bolsillo de las personas que menos ganan. Uh -huh. No así en el bolsillo de las personas que más ganan para quienes les significa algo menor. Y, y ahí, en ese en, en ese pequeño ejemplo de un impuesto que pagamos a diario, uh -huh. eh, está también la, la regresividad de, de un sistema que tiene que virar hacia uno en el que paguen más quien más quienes más tienen, no quienes menos tienen. Totalmente de acuerdo. Juli, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Que tengan una buena tarde. Y bueno, también prestemos atención hoy y mañana, porque va a haber, se supone, más anuncios con medidas de del Ministro de Economía Muy bien, entonces las debatiremos la semana que viene, te mandamos un beso muy no? grande <ríe> Otro para ustedes Ahí pasaba Julia Rigueiro una nueva columna de Política Económica hablando de las medidas que surgieron a partir del fin de semana para los y las trabajadoras de nuestro país a partir de eh, los próximos días cuando empiecen a distribuirse los diferentes salarios, bonos y contribuciones, nos vamos